Se viene el estallido, se viene el estallido de mi guitarra. Terima a la dictadura del rey, volvió la mala, fue corta la primavera, cerdos miserables comiendo lo que nos queda, se llevaron la noche, nuestra última